Esquilador de río negro, trabajador argentino hilaste tu propio sueño Siempre en el vellón ajeno porque ese fue tu destino Tejiendo tu fantasía cruzó la luna callada Después la tecnología colgó tu tijera un día Y allí se quedó enrumbrada. Esquilador argentino Que no te falte en la majada Y un borrego ni un buen vino Hacele frente al destino ocks för nada